Tres con un yeso, frente a la suerte de tres meses, tres meses de vacaciones, Tres meses. De vacaciones. a los del gobierno le suben un 100% y a los, los que trabajamos que no suben. de y en la cuestión salarial nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. microscópicos aguantamos las tormentas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 Buenos días, estamos nuevamente haciendo un programa de la Peluca de Sarmiento Zona Sur con Nacho, con Víctor, Sabrina quien te habla y hoy acompañadísimos. En, dentro de un ratito vamos a estar hablando de software libre. Me cuesta, me cuesta decir la palabra, software, se me software. ahí un. Sí, eh, con Leonardo, docente del Instituto Lomas y con alumnos del Instituto Juan, Rodrigo y Luciano que están acá acompañándonos en esta mañana. ¿Cómo andan ustedes? Solcito lindo, un día hermoso. Yo vengo sí. medio traumado, vengo de un sueño así, medio en modo pesadillesco, digamos, en el que... Necesito contarlo, no sé si puedo sí, a este sí, momento para analizar un poquito. Eh, me discriminaba la familia de, de mi compañera de mi germo porque no quería bailar en público, porque no me salía a bailar. Eh, y, y quiero denunciar a la escuela, porque, sí. <ríe> al, al jardín, porque... Yo, ¿De dónde viene este trauma para mí que me cuesta...? Este, vieron cuando se hacían esos actos de fin de, de año y te ponían el punchito de color y te mandaban a hacer un poco de monerías <risa> ahí en público y yo me resistía siempre y me parece que, que como no me llevaron por el lado del placer a conectarme con eso como me obligaron después quedé medio, medio traumado con eso y ahora sufro pesadillas a los 35 Así que, ah, wow. nada, hay que, a los chicos hay que tratarlos bien, no los fuercen, El nene, si no quiere bailar, no lo hagan bailar, por favor, eso pide. No bueno, es como cuando le dicen, dale un beso a la señora, dale. El y oh. después no querés saludar a nadie en tu vida. ¿te <risa> <risa> de la mano, tal, bueno. Como sé que hace, el lado de placer. Digamos ¿no? que no. Eh, la negación por el baile no es por cuestiones eh, de condiciones para bailar. No es que sea no... patadura, sino que, evidentemente, si arrastré ese trauma, creo que tengo que llegar a los actos de jardín, sí. Bueno, queda Bien. que un mensaje no, así que no fue para las años de sí, sí, Jardín no La veo que Minera bailando tan tampoco. feliz, tan contenta que le canta, quiere bailar En vez de pedir la tele, pide quiero bailar Entonces le ponemos Bien. música y baila Bien. Y de ese lado te das cuenta que, que uno se conecta desde el placer y es mucho más lindo así que... Supongamos, supongo que no te acordás del nombre de la señorita ni nada no, no, no, pero me acuerdo tengo la imagen visual, pero patente de estar entrando en la salita, en el salón verde en el sal, que era donde se hacían los actos de la mano de, de mi mamá y yo vestido de no sé qué cosa diciéndole no quiero hacer esto, mami y bueno, y, y me obligaba a hacerlo y bueno, que así después por eso me parece que me pasan estas cosas ¡ay! <risa> así que bueno, pero nada, ahí está, ahí está, ya, ya está ya, ya dije lo que tenía que decir un abrazo grande a la señora del jardín que, bueno, dentro de poco paso para que me ayuden a pagar la terapia. Bien. <risa> eh, bueno, nos vamos a escuchar un tema musical. Dale, por favor. Dale. La Peluca y los teléfonos para comunicarse con nosotros son... 422, no, 4233-4848, 4233-5560. Es que yo tiro así, los teléfonos son... Y ahí tiene que contestar. Y el Twitter es arroba la Bien, el Face, la peluca de Sarmiento, MB. Bueno, decíamos que estábamos acompañados para charlar un poquito de software libre. Eh, y bueno, no sé, ¿qué es esto de software libre? ¿No? Porque esa sería como la, la pregunta para arrancar Porque muchos Sí, eh, el software libre es el software que respeta Tu, tu libertad como usuario Y también eh, La solidaridad En comunidad prácticamente eh, A lo cual tiene cuatro, cuatro libertades Que son la libertad De ejecutar el programa como se desea Con cualquier propósito que es la libertad cero La libertad de estudiar cómo funciona El programa y cambiarlo para que haga lo que usted quiera que es la libertad 1, el acceso al código de fuente es una condición necesaria para ello, la libertad de, re, de redistribuir copias para ayudar a su prójimo, que es la libertad 2, y la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros, que es la libertad 3. O sea que, que, repasando la libertad de usar, la libertad de estudiar, la libertad de distribuir y de mejorar los programas, digamos. Sí. La libertad de usar es, eh, la libertad de usarlo como vos quieras. O sea, con el propósito que vos quieras. Si hablamos de software libre es porque hay software que no es libre, ¿no? El software que no es libre se lo llama propietario o privativo, que es el software que usa la mayoría, Que ¿no? estamos usando ahora, posiblemente Por escucho, ejemplo, ¿no? sí. O el que hay que usar para, por ejemplo, escuchar esta radio. Uh -huh. Si yo no me conecto con el Explorer, eh, no, no puedo escuchar la radio. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué sería esto en sí de las libertades? El, el, el tema de la libertad cero usar para cualquier propósito quiere decir que yo lo puedo usar literalmente para cualquier propósito. Eh, con fines comerciales, con fines personales o lo que sea. Cuando uno paga una licencia de uso de un software propietario, porque uno no compra el software. El software, ¿qué es el software? Es lo que hace que las computadoras funcionen. Si yo tengo una computadora, la enciendo y no tiene software, es un montón de componentes, un montón de materiales, materiales sin, el, sin reciben, es el espíritu de la computadora. Eh, no sé, no <risas> sé si, si, si esa sería la definición, pero este, digamos, es lo que hace que la computadora funcione y que nosotros podamos realizar las tareas que necesitemos hacer. Cuando uno compra una licencia, lo que compra no es el software, porque Lo que compras es un permiso de uso Por ejemplo, la licencia de conducir ¿Por qué se llama licencia? Porque es lo que a mí me permite O lo que me deja andar por la calle Circulando con un auto Bueno, la licencia lo que me permite Es correr el software en mi, en mi equipo Bien Ahora, la licencia dice que uno lo puede usar Para determinadas cosas y para otras no Entonces ahí eh, Me están restringiendo Parte de mi libertad En decirme a mí eh, qué es legal eh, eh, o sea, ¿para qué propósito es legal utilizar ese software que yo pago o la licencia y para qué no? El software libre libera esa, esa cuestión, ¿sí? Yo puedo usarlo para lo que quiera. ¿Qué cuáles son los software libre que hay, digamos? ¿Qué, qué tipo Software de... libre, eh, O sea, como, no es que hay mucho software libre. Claro, es un, es un concepto. concepto. Pero hay programas, digamos, ¿cómo sería? Hay, hay un sistema operativo. La computadora funciona con un sistema operativo y después hay lo que llaman aplicaciones, que nosotros llamamos programas, por ejemplo, vos para reproducir música usás un reproductor de, de música, uh -huh. eso es una aplicación, ahora para, esa, para que esa aplicación corra en la máquina necesita de un sistema operativo, el sistema operativo lo que hace es gestionar eh, digamos, los recursos de la máquina y darme la interfaz de comunicación con, con el equipo, si no hay sistema operativo esa aplicación no va a correr digamos. entonces hay un sistema operativo libre bueno, en realidad hay muchos pero eh, y tiene que ver con la licencia digamos, la licencia tiene que estar tiene que ser liberada o estar bajo licencia pública general las otras licencias nos, eh, son de tipo copyright y la licencia pública general es lo que llama tipo copyleft que se crea a partir de copyright O sea, ¿qué es lo que hicieron? Uno cuando hace una creación de lo que sea, artística, o, o las patentes, o escribe un libro, ¿no? Es lo que llama el derecho de autor, por eso copyright sí. viene derecho de autor. Bueno, ellos lo que crearon, la traducción sigue como izquierdo de autor, ¿no? Y se basa en el derecho de autor porque lo, lo que dicen es que eh, lo único que no se puede hacer cuando uno escribe software, por ejemplo, partiendo de, de, de, una, de un software que tiene licencia libre, es restringir eh, cualquiera de estas cuatro libertades entonces de esa manera uno está liberando ¿no? es como un, un movimiento de judo ¿no? es escúchame tengo una consulta leo esto tiene un nacimiento específico en sí, esto de la, la persona no sé sí, si los chicos nace, están estudiando eso o sea si sí, esto nace en en en el MIT ¿Qué es el MIT? Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Illinois, que es una de las universidades más... La famosa Universidad de Massachusetts. Es no, siempre de, un perfecto. Un, perfecto. Bien. Resulta, hay gente que termina siendo disidente, ¿no?, porque eh, el laboratorio de inteligencia artificial recibieron una vez, hay una anécdota esto, ¿no?, recibieron una impresora de una marca famosa y como ellos... Estaban, desarrollaban software, también desarrollaron su propio sistema operativo para hacer sus propias investigaciones. Estamos hablando de mediados de los 80. Uh -huh. Cuando quieren eh, usar la impresora no pueden. ¿Por qué? Porque el controlador, que es un, un software que hace que la máquina se conecte con un sistema operativo, era cerrado también, bien empaquetado, no, no tenía lo que llamar el código fuente. El código fuente es la receta que da las instrucciones para hacer, entonces uno, yo si modifico el código fuente, modifico la funcionalidad del, del programa, digamos. entonces ellos querían hacer eso y no podían porque no tenían acceso, porque lo, también lo que uno tenía era el, el ejecutable y no el código fuente. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron y dijeron, no, no te lo, no te lo damos, entonces uno de, los, de estos muchachos eh, cruzó Estados Unidos, fue a la central, digamos, de la, del fabricante, le pidió El, el código fuente y tampoco se lo dieron que no, eso es confidencial, no lo puedo dar bueno, entonces dame un plano de, de cómo está hecho el circuito, qué sé yo y no, eso tampoco te lo puedo dar entonces se enojaron y se dieron cuenta vos imagínate que en de los 80 gente que está trabajando en el MIT en el laboratorio de inteligencia artificial está viendo 50 años ad adelante qué es lo que va a pasar con el mundo entonces te dijeron, bueno si esto sigue así, entonces el mundo va a terminar en manos de las corporaciones ¿Por qué? Porque el mundo hoy, y es que, eso es lo que veían ellos en los 80, funciona bajo software. Uh -huh. Lo que vos quieras, decime lo que vos quieras, funciona bajo software. En el celular, hasta lo que fuera. Lo que el, sea, en las redes eléctricas, comunicaciones, eh, los monitoreos de todos los servicios públicos, eh, contabilidad de lo que se te ocurra. O sea, todo funciona, la producción de bienes, de servicios, todo lo que consumimos está, de alguna manera, conectado al software. Entonces, si no hay una alternativa libre, dejas al mundo en manos de las corporaciones. Bien, entonces, ellos empezaron a desarrollar un sistema operativo alternativo que sea libre. Entonces, crearon la licencia pública general, eh, digamos, eh, liberando todo ese, este tipo de restricciones. La única restricción que ponen es... No se puede restringir ninguna de estas cosas. Claro, cuando decimos libre no, no, no significa específicamente que sea gratis, sino que tenga esta, estas libertades, digamos. Sí, no, no tiene que ver con lo gratuito. Eh, incluso en nuestro idioma... Porque free sería como la cosa, ¿no? Que, lo, que, claro, en inglés es free software. Y ellos tienen que hacer siempre, los de la, la, la, la comunidad de, de habla inglesa del software libre, siempre tiene que hacer la aclaración, porque inglés... En inglés el free eh, se usa para, tanto para libre como para gratis. Claro. En cambio en español nosotros tenemos el gratis que lo diferencia claramente. Libre, ¿no? ¿Por qué no, no es lo mismo? Porque yo puedo agarrar, com, hacer un compilado, o sea, juntar en un CD, no sé, 20 aplicaciones libres y vendértelas. No hay ningún problema. O te las puedo regalar si quieres o vos mismo las podés hacer. Uh -huh. O sea, pero no existe la restricción de no poder elegir ¿en qué sentido? ¿En qué? porque todos usamos o la mayoría usa software que es privativo y que lo consigue gratis de alguna manera Tal o cual. muy económico porque la licencia está hackeada digamos Y que convengamos, perdón, porque acá estamos hablando de, de que hay empresas que, por supuesto, lucran con todo esto y con estas restricciones. Más allá del poder, digamos, que tiene, hay una ganancia por atrás, digamos. O sea. Sí, o sea, tiene, está en función de, del sistema en el que vivimos, ¿no? Que es el sistema que está basado en el lucro. Uh -huh. Y existe una contradicción entre lo que sería el, el, el progreso de la sociedad de la humanidad o si no, a alguien no le gusta la palabra progreso porque suena muy positivista 59, yeah. claro, podemos decir eh, eh, digamos la igualación en cuanto a cuestiones tecnológicas y de posibilidades o sea vos tenés una diferencia muy grande entre cualquier otra cosa y lo que es software porque el software no es eh, materia, ¿no? no son átomos que para Reproducirlos y generar abundancia necesita un montón de procesos Un montón de recursos y demás Si yo quiero agarrar un software y reproducirlo Lo único que tengo que hacer es copiarlo Le hicimos una pausita Se cayó, le hicimos una pausita unos gestos <risa> Porque tenemos que escuchar un poquito más de música Dale. Eh, Y después seguimos charlando sobre esto No llegaste con el ship, decidiste para nunca me pude imaginar con quién me iba a encontrar. ja, lo no traías y podías. this en la peluca de Sarmiento, Zona Sur, con los chicos del Instituto Lomas, chicos y docentes que vinieron a hablar de software libre. Y, y... ahora vamos a unas noticias breves. Y antes de eso, pasamos a algunas noticias breves. Eh, una de ellas denuncian que una escuela de Tigre está colgada de la luz, que en una de las últimas tormentas eh, se quedó sin luz y a partir de ello se supo, vino, fue, Edenor ...a revisar por qué, cuál era el problema en la escuela... ...y descubrió que se habían colgado... ...cuando hicieron la escuela, que fue de este año... Eh, ...la dejaron colgada... ...y después otra buena... ...una buena, esa no era buena... Abre, ...abrió el Jardín 956... ...en el centro de Claypole... Claypole ...en Bolini 170... Eh, ...a media cuadrita de la escuela número 10... ...con inscripción para 2016... Eh, y la inscripción va a ser desde el 16 de noviembre perfecto, vienen bien jardines no hay, hay escasez hay, pero faltan decir, muchísimo más en el distrito de Almirante Brown que ya nosotros venimos hablando de hace rato que no se abren eh, escuelas eh, y jardines especial maternales vendrían bien también, uh -huh. hay muy poquitos sí, bueno, por acá en país vecino, en Paraguay docentes se movilizan por la renuncia del presidente Cartés eh, lo que denuncian es un, presupuesto, una, un recorte del presupuesto de educación y califican de dictatorial al gobierno de Cartes eh, porque impone un modelo de privatizaciones y de constante persecución contra los sindicatos. Eh, por otro lado, bueno, están reclamando reconocimiento de sindicatos justamente que no están reconocidos, como el de choferes de la línea 49 y el de OTEP-SN, que es el, el sindicato de este docente que no está siendo reconocido por el gobierno de Paraguay. Y por último, Víctor, ¿tenemos otra noticia? Sí, No. no, bueno, vamos. pasemos sigamos, Continuamos con la entrevista. <risa> bueno, ¿dónde nos quedamos colgados con la entrevista? Porque estaba, estaba hablando el profe, nos estaba explicando. Sí, yo lo que quería cerrar un poquito era este tema de las libertades, ¿no? O sea, la definición de software libre eh, tiene que ver con estas cuatro libertades. Si un software tiene estas cuatro libertades, es libre, si no, no lo es. Porque algunos eh, tienen algunas, pero no las cuatro. Entonces, ¿Las repasamos cuáles sí, serán? Sí. La primera era esto de la libertad de uso, que yo puedo usarla para lo que se me antoje. Digamos. En realidad es la libertad cero, no, en cero también se lo, es un número y se lo, se lo respeta. Profe, el profe es de matemática, aclaramos que, sí. que leo de matemática, que sí. enseguida tirás un número y él empieza y arranca, sí. así que hay que frenarlo. Bien, la libertad uno es la libertad de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una copia de software, puedo hacer todas las copias que yo quiera, Y repartirlas, sin convertirme en un delincuente. Porque en un pirata, digamos. Eso también es algo para remarcar, porque es absolutamente falaz y contrario a todo interés público decir que eh, alguien que comparte un recurso, ¿sí? eh, o sea, se lo equipara con alguien que ataca barcos, ¿no? O sea, absurdo desde todo punto de vista. Y no tiene nada que ver con el interés público con, y, y con cualquier cosa que haga que las posibilidades de las personas se equiparen. Entonces, eh, las licencias privativas convierten a una persona que comparte básicamente en un delincuente, ¿no? o, sea, claro. o o está cometiendo un acto fuera de la ley. El software libre, este, todo lo contrario, promueve la cooperación entre las personas, la solidaridad social y demás y con esta libertad de distribución. Lo que rompería no solamente esto del monopolio, sino también que tiene que ver con una concepción totalmente distinta. Sí, sí, absolutamente diferente. Eh, esto nace de la ética hacker, que también a los hackers se los equipara con los crackers, que son dos cosas diferentes. El hacker no rompe nada, ¿no? el hacker tiene espíritu de investigación. O sea lo que un hacker lo que quiere saber es cómo funcionan las cosas, o sea si yo no sé cómo funcionan las cosas no puedo resolver ningún problema, entonces tiene que ver con eh, la expansión y del conocimiento y todo ese tipo de cosas, no tiene nada que ver con eh, actos de maldad, ¿no? vandálicos ¿no? Y, ni, ni nada por el estilo. Los crackers son los que hacen ese tipo de cosas que sí ingresan, digamos, a una computadora sin permiso y rompen archivos o que si sí, nos ponemos a hilar un poquito más fino, los programas privativos tienen puertas traseras que le permiten a la corporación eh, ingresar a tu, a tu computadora sin saber que vos, eh, o sea, sin enterarte, digamos, ¿no? sí, claro. Este, cuando uno hace actualizaciones, por ejemplo, la computadora hace intercambio de información con el server de, de, de la corporación, digamos, ¿no? Y uno no sabe lo que está pasando. Y no te pide permiso. Claro, lo sí, hace sí. y se acabó. Para que vuelva a correr el sistema operativo, vos tenés que dejarlo encima, que no apague, que se llueve, bla, bla, porque se te corta la actualización. En vez, en los programas de software libre, uno eh, decide si quiere actualizar, si no quiere actualizar y, y demás, ¿no? Bien, eso entonces con el tema de la libertad 1. Puedo distribuir el programa libremente, eh, o sea, puedo vender mi copia si quiero. Uh -huh. Tengo una copia, tengo la que viste, te la vendo. Y vos decís, bueno, listo, te la compro porque no tengo ganas de ponerme a bajar, perder el tiempo, buscarla por otro lado y listo. Y si quiero, te la regalo. O sea. Claro, sí. La libertad 2 tiene que ver con la libertad de modificar el programa. Y para eso necesito el código fuente. O sea, necesito la receta. Yo uh -huh. cuando hago una torta, por ejemplo, o alguien hace una torta, o lo que sea, cocina algo. Vos, vos. Yo sí, ah. hago tortas a mi mujer en su cumpleaños y a veces. <risa> no, no, no, no, eh, no vendemos No vendemos. Eh. Si tendría que haber dicho otra cosa, pero bueno, no importa. Me va a salir caro esto en casa. <risa> no. eh, vos decís, sí, bueno, primero ponés el huevito, qué sé yo, el bolito, revolvés. Eh, te, tanta cantidad de leche bla, bla bla y tu producto es la torta para hacer software es lo mismo vos escribís órdenes o, o instrucciones uh -huh. cuando eso corre en la máquina eh, eso tiene un orden ¿no? primero esto después lo otro después lo otro y y corre bueno si no tengo el código fuente no puedo hacer eso bien es uy nos tenemos que pasar las añades listo bueno continuamos 1 5 8 0 Radio 26 de Julio Todas las voces Todas Comienzo de Espacio Publicitario El 22 de noviembre Elegí por tu país Por el 82% en las jubilaciones Por la reducción del impuesto a las ganancias Por la lucha contra el narcotráfico Por la eliminación de las retenciones Y el desarrollo de la Argentina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 90 años asegurando su tranquilidad. ¿Te gustaría navegar por internet desde tu casa? Llama a SkyMax. El servicio de Internet que no utiliza cable ni teléfono. Además, te ofrece un 50% de descuento en la instalación. Si vives en Gran Buenos Aires, chatea, mirá videos y compartí fotos con tus amigos. Aprovechando esta super promo. Disfruta SkyMax como Virginia Gallardo. Llamando al 50 93 5000 SkyMax. La comodidad de navegar por Internet desde tu casa.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 AM 1580 Todas las voces, todas Bueno, seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur Y como te decíamos, muy bien acompañados Tratando de desenmarañar eh, Esto, lo, lo que no estamos muy acostumbrados a hablar ni, ni, ni a entender Es como que consumimos y listo Nos metemos así de una eh, a consumir usamos la compu, el celular, lo que sea, lo que hay, o, o lo que hay más a mano. Eh, y hablábamos entonces de software libre y acá eh, el profe Leonardo eh, nos estaba comentando algunas bases de esto. Y... Sí, me queda una sola eh, libertad más por mencionar, que es la de distribuir las copias modificadas. O sea, cuando uno tiene el, el acceso al código fuente, puede modificar y volver a distribuir esas copias modificadas que serán mejoras o agrega func... agre... agregados de funcionalidades y demás entonces por ahí uno dice bueno, pero yo no, no soy programador como una web no importa, contratas un programador que adapte el software a lo, a lo que vos necesitas de hecho, el programa Conectar Igualdad lanzó el sistema operativo Wagita, que es una adaptación de la distribución Debian hay muchas distribuciones la distribución es el sistema operativo básico Con aplicaciones que se compilan para determinadas cuestiones. El Guaira está compilado para el programa de Conectar a la Igualdad, o sea tiene muchos programas de educación y todo ese tipo de cosas, pero cualquiera además puede adaptarlo para lo que sea. Y es un sistema operativo público y gratuito que lo puede usar cualquiera. es una, es una pyme, lo que sea, toda tu informática la puedes pasar por ahí sin necesidad de este, pagar licencias. Además, tiene soporte. Sí, fantástica. por ahí cuando nos llega la compu. Eh, a los docentes, eh, estamos muy acostumbrados a seguir usando el Windows porque te viene tan bien con la opción. Y la mayoría, yo lo que veo de los compañeros de mis, las escuelas en las que laburo, eh, usan el Windows yo comentaba acá fuera el micrófono que yo empecé usando el Windows y que por un problema que tuve empecé a usar el Guaira y el Guaira está buenísimo sí, yo todavía uso el Windows y de hecho la verdad que a, a uno le cuesta adaptarse a los cambios es así, incluso el mismo la, lo, conectar igualdad a mí me costó mucho aprender a usar la computadora y todavía me cuesta aprovecharla con los chicos digamos. te vas a echar la culpa de un docente por eso? No, pero no lo No hacete la infancia. No, no, no hacete la infancia, no, aparece. No, eso es una cuestión mía nada más, pero bueno, bueno, salí por el... de sí, no no no. esto. Bueno, eh. chicos, cuéntenos un poquito, acá tenemos a eh, Luciano, Rodrigo y Juan, eh, qué están haciendo en el colegio en torno a esto, qué, qué proyectos están llevando adelante, han pasado por los salones pidiendo cosas hace poco <risa> claro, estamos haciendo un proyecto de, para recuperar máquinas que había en el colegio que no se utilizaban o sea, algunas estaban, no tenían software entonces claro, recuperamos varias máquinas y ahora pusimos hay un proyecto que es una radio que hay en el colegio y bueno, recuperamos una máquina para la radio y otras varias para utilizarlas en el colegio. ¿no? Cuando se era que había ¿estaban viejas? ¿Estaban sin usar? ¿Estaban ahí tiradas, digamos? Y... Claro, estaban, estaban ahí, nadie las usaba, sin utilizar, entonces con el profesor Agostinos hizo el taller y fuimos instalando sistemas operativos de software libre, ¿no? ¿Pero el taller era, era extra programático? ¿Era en la semana? ¿Cuándo iban? Eh, los miércoles, todos los miércoles de una y media a cuatro. ¿O sea se quedaban después del colegio? Sí, claro o oh, íbamos y volvíamos pero sí era después de nuestra hora de clase bien sí, lo, cual, lo cual implica que se deben haber enganchado mucho nos no suele costar que los chicos vayan fuera de horario de clases eh, ¿qué es lo que los enganchó de, de este taller? ¿cómo te los llamó para poder venir de un horario que tranquilamente estaba en la casa? claro por mi parte yo ya estaba o sea ya estaba con el tema de la computadora entonces estuvo bueno y fui para ver qué onda y me, me gustó entonces me quedé Y por la parte de Lucho, es como que mm, él quería aprender porque no sabía mucho y entonces fue para también aprender algo y, y, y estar ahí, ¿no? Y te fuiste enganchando. Sí, me encanta. Y... Es más, ya instaló el computador. Ah, o sea, bueno. En lo, una en la sala de profesores que no había. Una en una sala y de el... preceptoría, en la de Romanuti. Sí. Y en la de una señora y... que se llama Estela, que no me acuerdo el nombre. Y en <risa> lo del profesor Diego, el de gimnasia bien ahí así que los profes tienen tenemos más compus para usar ahora exacto sí. y una ya tiene internet pero en toda la, las y pronto la la otra también la del centro estudiantes todo también sí y yo me enganché por el tema de que parecía una buena bah, es una buena experiencia porque o sea, parecía antes de que empiece a, a estar y aparte que como están arreglando computadoras y pasándolos por las escuelas me gusta esa idea de ayudarlos o algo así y, o sea yo no sé mucho del tema solo iba para aprender más que nada así que por ese tema para aprender y por una cuestión solidaria ¿no? claro sí sí, sí. Está bueno eso. Y vos nombraste recién a de Estudiantes. ¿Qué, qué participación tiene con, en torno a esto? Por el momento están haciendo algo de difusión. Ajá. Este, igual es como el, el taller es, es incipiente. La idea es que este año era arrancarla, arrancar el taller. El año que viene es consolidarlo, empezar a conectarnos en red. Ya tenemos algún contacto con la gente de la Universidad de Quilmes que todos los años hace, viene haciendo el, o participando del FLISOL, que es el festival latinoamericano de instalación de software libre. También cabe aclarar que esto es un movimiento a nivel mundial, ¿no? es, es, es un proyecto global. Este, nació en Estados Unidos, después se vinculó con la Universidad de Helsinki porque una parte del sistema se generó ahí, después se juntó y, y Alrededor del mundo hay gente, que, programadores y demás, que mejoran todo el tiempo eh, tanto el sistema operativo como distintas aplicaciones. ¿no? ¿Y cómo piensan que, que en, digo, nosotros tenemos en el colegio, porque yo, claro, soy compañero de trabajo de Leo, para dudar, y, bueno, no fui profesor de los chicos, pero más o menos, en, en el colegio tenemos una sala de informática que tiene también, digamos, los colegios pueden tranquilamente tener, si tienen sala de computación o lo que fuera, el programa este sí. E claro, e, claro. e, sistema operativo libre. Bien, y en las casas cómo piensan que. Porque uno lo que piensa futuro qué sería, digamos, que por ahí uno vaya avanzando sobre, sobre Microsoft, sobre las empresas, de, y cómo se puede hacer para, para ir difundiendo esto, para ir llevando a los hogares a cada computadora. Eh, porque el programa y la filosofía queda atrás, digamos, ¿no? Me parece. ¿Cómo, cómo se puede ir haciendo para eso? Este. Se podría. Eh... Nosotros vamos por ponerle, la otra vez necesitábamos para las computadoras, eh, faltaban placas de memoria, ¿no? Entonces fuimos y fueron preguntando a los chicos a ver quién, quién conseguía que no utilicen, que había en la casa. Entonces creo que hubo dos que trajeron y entonces armamos. Y ahí como que fuimos comentando que estábamos haciendo un taller de software libre. Hubo una feria de ciencias, ¿no? Que ahí mostraron claro, algo. Claro, sí, también sí. fue eso. Eh, un amigo nuestro... El 17 de octubre fue, No sabía que Sí, fue el 6 de octubre. Ah, ya la lealtad Este no? con de nombrar la fecha <risa> se me por la fecha. Sí. No, bueno, y. A ver, bueno, unos compañeros lo estuvieron haciendo, ¿no? Sí. Franco. Claro. Que también es parte del, del taller, pero todavía no vieron claro, ningún... Se montó, digamos, una, una, una especie de, de, de stand, pero. digamos, el stand eh, consistía en mostrar cómo se instalaba el sistema y había chicos recuperando computadoras. El día se recuperaron dos máquinas. Sí, de hecho hubo en la revista del centro de estudiantes que hay en la escuela hubo, el profesor Agostino puso todo, como dos hojas explicando más o menos lo que es software libre y la otra vez, que no me acuerdo que día fue eh, también hubo un, una charla sobre eso en, es, en la escuela, para todos o sea, fue. Bien, dos preguntitas eh... La primera es, ¿qué potencialidad le ven ustedes eh, a, al software libre para, eh, para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en las escuelas? O sea, concretamente, ¿qué, qué herramientas cómo, qué, o qué ventajas le ven ustedes al so, software libre, tanto para los estudiantes como a los docentes? Y después... Eh, eh, ¿Cuáles son los obstáculos que ven para esta, eh, esta socialización de, del software libre en, en todo el marco bien que vienen contando ustedes? ¿no? De... Yo voy a tirar una granada, <risa> mirá, en, tal vez no se, se, no se trate de ventajas o no ventajas, sino yo creo que eh, es, eh, me animo a decir que es una cuestión ética y moral que la, la, en las escuelas, sobre todo en las escuelas de gestión pública y de gestión social, además creo que las escuelas de gestión privada no tendrían que existir, pero esa ya es la canción, bien, bien. Este, eh, es, es una cuestión ética y moral porque el software libre lo que promueve es la solidaridad, solidaridad, solidaridad social, o sea la cooperación, el, el, digamos, la igualación ...de todos los miembros de una comunidad o de la sociedad... ...en cuanto al acceso a recursos, a servicios y demás... Este, ...entonces no, no es coherente que un, un, en el ámbito público se use... ...se utilice este, en este caso software privativo... ...y la razón fundamental es porque nosotros en las escuelas... ...lo que hacemos es formar a los ciudadanos que van a ser... ...los que eh, a futuro tomen las decisiones que rigen a la sociedad... Entonces, eh, en primer lugar, cuando salen los estudiantes de la escuela, van a ir al mundo del trabajo y demás. Entonces, si no hay recursos humanos que sepan eh, utilizar y manipular software libre, van a tener que utilizar y no van a poder manipular software propietario. Entonces, todas las empresas o, o, o, o toda empresa que genere trabajo o puestos de trabajo, va a tener que estar obligada a usar software privado o, o propietario porque no va a tener recursos humanos para que eh, utilicen otro tipo de software y en los ámbitos gubernamentales y de toma de decisiones digamos de, con una alta sensibilidad digamos a nivel nacional este, si no existe el software libre eh, está sujeto a espionaje, está sujeto a cuantiosas sumas de dinero utilizadas en algo en el que digamos se podría suplir con software vivo O sea, claramente que hay que formar a nuestros pibes en esto, digamos, tiene que ser una, un eje. Ojalá que podamos, podamos lograr eh, hacerlo más interdisciplinario, digo, porque yo, por ejemplo, en la historia me cuesta también, y esto no le he hecho la culpa a ningún docente en mi infancia, <risa> este, meterle tecnología, meterle otra cosa, digo, si yo pudiese naturalmente, matemáticas naturales, en lengua, meterle guayra, meterle, digamos, Linux o lo que fuera, digamos, va de la mano, ¿no? Bueno, algo, algo hicimos. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Ahí va la segunda pregunta: es ¿qué obstáculos ve? ustedes eh, para que recién nosotros tres que tenemos eh, la posibilidad eh, nos sinceramos no, seguimos usando el, o, o, o estamos ahí tratando de eh, hacer el cambio pero eh, me imagino que esto se multiplica, entonces eh, ¿cuál es la, la dificultad que ven ustedes para la implementación o para la socialización de esta, de esta alternativa, o esta forma de desarrollo del software? utilización del software. Mirá, eh, el, el obstáculo principal es, eh, cómo se, no, sé, no no es la palabra ignorancia, sino no saber que en realidad estamos usando software libre todo el tiempo, porque todo el mundo navega por internet, todo el mundo, bueno, todo el mundo, no, la mayoría de las personas que tienen acceso navegan por internet o usan celulares. La mayoría de celulares eh, se mueven con Android, que es software libre. Los navegadores o lo, las redes sociales, su infraestructura mueven en su gran mayoría con software Libre. El, el tema es eh, el uso de, de las computadoras personales, ¿no? Tenemos que, eh, hay que difundir, el, el tema es una cuestión de difusión y no solo difusión de, de que existe, digamos que existe un sistema operativo alternativo y demás, sino lo que está por detrás. Me parece que eso es lo importante y el énfasis tiene que estar metido en eso, que cuál es el fundamento del de software libre. Si uno entiende eso, sobre todo si uno entiende eso y es docente, eh, me parece que no tiene alternativa. Claro, sí, eso es como una cuestión. ¿no? Empezar a usarlo en casa, evidentemente, también hacer el clip. Sí, hay que no, usarlo claro, y no, te, usar... algo, de, no deja de ser algo ajeno. Cuando uno no se exacto, vincula de lo práctico, exacto. de lo concreto, con lo que estás pensando, no te, no, te, no te parece algo propio. Te sigue pareciendo una problemática hermosa, pero que está haciendo otro. O sea, si yo no vuelvo a casa hoy mismo <ríe> y desinstalo <el> Windows. <ríe> <ríe> <risa> <risa> <risa> es, que, es que este es un, ele es un elemento muy importante de decirse que en nuestros celulares está el software libre, en las redes sociales que todos usamos eh, también, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa que nuestra compu todavía no está el software libre? O no, sí, no de, en el sentido de... Sí. Y parece un, de, lo que pasa es que detrás del de, de software libre no hay corporaciones. Uh -huh. Detrás del software libre hay un montón de gente que entiende que el mundo no puede moverse eh, eh, con, el, con monopolios. O que no debería. Hacer. O no debería, <risa> sí. Este, en cambio, detrás del software propietario hay corporaciones, por lo tanto, hay un aparato de marketing que, este, desde distintos lugares, no solo de marketing, sino de cabildeos y demás. De abogados que defienden digamos, los derechos, la licencia o lo que fuera, digamos todo un, un conjunto de cosas. Acá encontré... Eh, en la página de Guaira, de Conectar Igualdad, que el 12 de noviembre, o sea, esto fue hace dos días, se realizó un encuentro provincial en Chaco, en Sabezpeña, de software libre. Leo en breve: la Universidad Nacional de Chaco Austral realizó un encuentro hacia una soberanía tecnológica en el que se incentivó el uso y diseño de Guaira, el sistema operativo libre del programa Conectar Igualdad. Del encuentro participaron más de 200 alumnos de 39 establecimientos educativos de la provincia que pudieron aprender sobre las distintas aplicaciones y funcionalidades que trae Guaira. Me parece que el mensaje que acabas de dar es clarísimo y aprovechando eso, ¿qué les parece si nos vamos a una recomendación de lectura? No, yo sí a mí me gustan las románticas. Ah, bueno. Decime tu nombre y edad y colegio. Eh, Sofía, eh, tengo 15 años y el Nacional de Heroes. ¿Y qué te gusta leer? Eh, me gustan los libros románticos, me gustan también las sagas, eh, no sé, Crepúsculo, Divergente y esos libros, sí, después también libros así parte como eh, Ciudades de Papel, Bajones de misma Estrella, Absurda, es más dramático, pero... ¿Leíste poesía? No. <risa> Contanos tu nombre, edad y escuela. Me llamo Sol Smith y voy al Nacional de Drogé. ¿Y qué te gusta leer? Eh, novelas o también muchos mitos, están buenos los mitos, eh, así como de suspenso, policiales también, A usted, profe. Bueno, seguimos con los chicos del Instituto Lomas y estábamos preguntando si tenían algún saludo para, para, para mandar o algo más para comentar, porque ya se nos están acortando los tiempos y bueno, ¿qué...? ¿Qué nos decían? Tenían un pedido. Un pedido. Ah, sí. eh, nosotros estamos eh, buscando tarjetas de memoria que son de las computadoras viejas, que necesitamos para poder ponerlas en las computadoras que nos donaron el ministro de Economía hace un par de años. Y ten, eh, necesitamos las tarjetas de memoria viejas por el simple hecho de que las computadoras son viejas y necesitan esas tarjetas de memoria. Y si no, nos podrían dar tarjeta de memoria, ¿verdad? Si hay una compu nueva, mejor supongo, ¿no? Pero, <risa> sí, sí. Eh, las tarjetas son DDR1. De 400 MHz. Sí. Y de 256 MB o 512. Para formar computadoras más rápidas. Porque claro, las así, que tenemos son muy chicas y va muy lenta la compu y se termina trabando. Así que, bueno, si tienen tarjetas de memoria en compu y si no quieren la compu, bueno, bienvenidas bien. también. Ya, si cambiaron la compu, que eso suele pasar, se busca algo de tecnología un poquito más actual, ¿a dónde se lleva esto? Y esto se lo pueden traer acá. Al... Lo pueden traer a la radio y claro. nosotros lo derivamos, se lo pueden llevar directamente claro. a la avenida MEX 654 en Temperley, que es la dirección del Instituto Loma de Zamora. Exactamente. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese tema que es difícil, nos cuesta, pero que es muy importante. Eh, y yo quería aprovechar, comentar que estuve en la semana en la técnica 1 de los jams, en la muestra eh, de los chicos. Eh, fueron varias primarias, los, sexto, los sextos años de primaria, a visitarla eh, de diferentes escuelas, a ver qué es lo que estaban haciendo, eh, qué es lo que propone la escuela y me pegué una escapadita y me quedé fascinada, o sea, yo con eh, electromecánica, química, todo eso, nada, cero, así, es un abismo para mí, y sin embargo me quedé fascinada con todo lo que veía, El trabajo de los chicos es impresionante, eh, poder ver en concreto las cosas que, eh, que están en los programas, eh, está muy bueno, así que bueno, un saludo a, eh, a Cristina que me abrió las puertas y, y a todos los chicos que estuvieron trabajando un montón en la técnica. Bien, continuamos el programa con un par de noticias que, que son muy importantes para los docentes y, y nosotros la semana pasada cuando se nos acaba el programa tratamos de comentar un cachito, pero hoy tenemos que trabajarlo con más en profundidad y son básicamente la, la situación de los docentes de Santa Cruz y de Tierra de Fuego, están eh, viviendo situaciones complejas con eh, dos cuestiones similares que tienen que ver con la criminalización de la protesta social de los docentes y eh, concretamente la elevación a juicio oral y público de docentes y padres en la provincia de Santa Cruz y de docentes y trabajadores de, de camioneros en la provincia de Tierra del Fuego. Queríamos comentar un poquito cómo viene la situación porque ya en estos meses se va a desarrollar el juicio oral eh, en el caso de Santa Cruz, los docentes, eh, esto nace en el 2011 cuando en marco de una protesta prolongada del de gremio ADOSAC que nuclea a los docentes de Santa Cruz, eh, acompañado por los padres y con la solidaridad de eh, distintas organizaciones y toda la comunidad educativa, eh, se decidió de parte del gobierno provincial y la justicia, eh, entre comillas, eh, enjuiciar a, dos, a un representante gremial eh, de, del, del, del sindicato de los docentes eh, A dos, eh, dos padres, pues en ese momento se armó eh, una eh, los, eh, solidaridad desde el, la comunidad educativa Entonces se armó lo que es eh, los padres autoconvocados, padres y madres, las familias de los estudiantes Y a un eh, representante de una organización política, en este caso el Partido Obrero Entonces, estos cuatro, estas cuatro personas, trabajadores, trabajadoras, están siendo elevadas a juicio pu oral y público este, 24, no, 20, 25, y 26, 25 y 26. Que bueno, el plenario de, general de, del gremio de OSAC resolvió llevar adelante un paro de 48 horas en esos mismos días, el 25 y el 26 de noviembre, en apoyo a los compañeros y a los padres. Eh, y decían, desde nuestra parte rechazamos rotundamente el proceso de criminalización de la protesta como parte del ajuste que quiere llevar adelante el gobierno provincial, tanto como el nacional, y se intenta generar, eh, lo que decían los compañeros de OSAC, se intenta generar miedo, y esto no puede pasar más, es algo nefasto considerar la protesta social como un delito. Asimismo la letrada Claudia Ferrero, que asumió la co-defensa de algunos de los imputados, dijo que este no es solamente un caso de criminalización de la protesta social sino que acá se ha ido a perseguir a los referentes de las organizaciones de esa protesta y comentaba por ejemplo que en el caso de los padres algunas de las pruebas que intentan llevar en contra de los padres son que han firmado petitorios claro. eh, aparecen los nombres de, decían, los, de los bueno, familiares en un, en un petitorio y tendría que ser la prueba para, para eh, ponerlos en un juicio Bien, otro, otro elemento que se comentaba los abogados defensores ahí, que no es que ellos eh, analizan de que no es casual la elección de los imputados, porque eh, se elige a uno de los referentes de, del sindicato, a uno de los referentes de una de las organizaciones políticas que apoyó esa huelga y a dos de los eh, padres que fueron organizando eh, todo el apoyo y la solidaridad desde la comunidad educativa. Eh, Digamos, eh, muy claro el, la interpretación que hacen los abogados de eh, esta, este, esta necesidad de criminalizar, de meter miedo eh, eh, frente a la, las posibilidades de organización eh, y la defensa de los derechos de los trabajadores allá en Santa Cruz. Eh. Sí, y bueno, nos, desde acá nuestra solidaridad lo vamos a seguir acompañando y comentando. Cómo sigue, eh, cómo sigue esto. Exactamente, y eh, quería recordar también que hay docentes del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires que van a viajar con motivo de este, de este juicio oral y público eh, la semana que viene, si mal no recuerdo, eh, para expresar la solidaridad y darle una mano a los, con todo lo que necesiten los compañeros docentes de Santa Cruz. Van a haber apoyo a las organizaciones sociales y claro, docentes hay. de la provincia y de, de diferentes provincias. De la nación, por supuesto Yo quería leer algo antes de irnos Que Bien. compartió una docente, Shalem Victoria No sé, no, no tiene la firma de quién, de quién es Pero dice así Es una conversación entre un hijo y un padre Papá, ¿Mm? ¿cómo es el femenino de sexo? ¿Qué? El femenino de sexo no tiene ¿Sexo no tiene femenino? No, solo hay un sexo masculino? Sí, es decir, no Existen dos sexos, masculino y femenino ¿Y cómo es el sexo eh, femenino? No tiene femenino. Sexo es siempre masculino. Pero vos mismo dijiste que es masculino y femenino. El sexo puede ser masculino o femenino. La palabra sexo es masculina. El sexo masculino, el sexo femenino... ¿No debería ser la sexa? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Disculpa. ¿Por qué no? Sexo es simplemente masculino. ¿El sexo de la mujer es masculino? Sí, no. El sexo de la mujer es femenino. ¿Y cómo es femenino? Sexo también, al igual que el del hombre. Eh, ¿El sexo de la mujer es igual que el del hombre? Sí, eh, es decir, mira, hay sexo masculino y sexo femenino, ¿no es cierto? Sí, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es el sexo femenino? Es igual que el masculino, pero ¿no son diferentes? Y así continúa la conversación. Poco después, el padre llama a la madre y le dice, mira, Tenemos un problema. Nuestro hijo solo piensa en gramática. <risa> estamos bueno, casi en los tiempos. Cerrando, dejamos sí. mandarle un saludo grande a las profes Mariana y Lorena y a la profesora Cristina del Educativo Argentino, que son colegas de trabajo. Bien, ¿algún saludo más. más? Nada más. Un beso para todos y nos estamos escuchando el próximo sábado.